Capítulo 31. La travesía. Muy limpio eres tú de ojos para mirar el mal, ver la opresión no puedes. ¿Por qué ves a los traidores y casimboloyas cuando el impío traga al que es más justo que él? Habaduk 13. En la parte inferior de un barco pequeño y humilde que navegaba por el río rojo, estaba sentado Tom con cadenas en las muñecas, cadenas en los tobillos y un peso mayor que el de las cadenas en el corazón. Se habían desvanecido todas las cosas en su cielo luna y estrellas. Todo había pasado por su lado, tal como pasaban ahora los árboles símbololes y la orilla, para no volver más. Su hogar en Kentucky, con su esposa y sus hijos y sus amos indulgentes. Su hogar con los ST. Clare, con todos sus refinamientos y esplendores. La cabeza dorada de Eva, con sus ojos de santa, ST. Clare, orgu símbolo yoso, alegre, guapo, aparentemente despreocupado y sin símbolo prebondadoso. Las horas de asueto y de complaciente ocia. Todo se ha ido. ¿Y qué queda en su lugar? Una de las cargas más amargas de la suerte del esclavo es que el negro, sensible y moldeable, después de adquirir los gustos y sentimientos característicos del ambiente de una fa símbolo milia refinada, no tiene ninguna garantía de que no vaya a pasar a ser propiedad del hombre más oez y brutal, de la misma manera en que una silla o una mesa, que una vez adornó un espléndido salón, va a caer finalmente, rota y mal símbolo trecha, a alguna inmunda taberna o algún vilantro de bull símbolo garli libertinaje La gran diferencia es que la silla y la mesa no tienen sentimientos y el hombre sí, porque ni siquiera un es símbolo tatuto legal que dicta que puede ser tomado, considerado y decretado por ley como bien mueble es capaz de borrar su alma con su propio mundo particular de recuerdos que esperan símbolozas, amores, miedos y aspiraciones. El señor Simon Legree, el amo de Tom, había comprado esclavos en diferentes lugares de Nueva Orleans hasta un to símbolo tal de ocho, y los había conducido, esposados y de dos en dos, al barco de vapor pirate, que se hallaba atracado en el malecón, preparado para subir el río Rojo. Una vez los hubo embarcado satisfactoriamente y con el barco ya en camino, se aproximó, con el aire de eficiencia que le era habitual, a pasarles revista deteniéndose delante de Tom, que iba vestido para la subasta con su «mejor traje de velarte», con una camisa bien almidonada y botas relucientes, le habló de la siguiente manera. «Ponte de pie». Tom se puso de pie. «Quítate ese corbatín». Y mientras Tom empezó a hacerlo, impedido por sus gris símboloyetes, le ayudó, arrancándolo con rudeza de su cuello y mesímbolotiéndoselo en el bolsillo. Después Legree se volvió hacia el baúl de Tom, que acaba símbolo va de registrar, y sacando unos pantalones viejos y una chaqueta gastada que Tom solía ponerse para trabajar en los es símbolo tablos, quitó las esposas de las manos de Tom y, señalando un hueco entre las cajas, le dijo. «Métete ahí y ponte esto». Tom obedeció y volvió después de unos momentos. «Quítate las botas», dijo el señor Legree. «Así lo hizo Tom». Toma, dijo aquel, lanzándole un par de los zapatos resimbolocios y vastos que solían llevar los esclavos, ponte estos. En su apresurrado cambio de ropa, Tom no había olvidado transferir de bolsillo su querida Biblia. Hizo bien porque, tras volver a colocarle los grilletes a Tom, el señor Legré se puso a investigar deliberadamente el contenido de sus bols y símbolosillos. Sacó un pañuelo de seda y lo guardó en su propio bol símbolosillo. Examinó varias chucherías que Tom guardaba sobre todo porque le habían hecho gracia a Eva y, con un gruñido de desprecio, las tiró al río por encima del hombro. Levantó y escudriñó el himnario metodista de Tom, que éste había olvidado con las prisas. Va, Beato, desde luego. Así que, como te llames, per símbolo teneces a la iglesia? Sí, amo, dijo Tom con firmeza, pues no tardaré en quitarte esas ideas. No toleraré a ni símbolo un negro gritón, rezador o cantarín en mi casa, acuérdate. Así que ten cuidado", dijo con un golpe del pie y una mira símbolo da feroz dirigida a Tom con sus ojos grises. Yo soy tu ígles símbolo si ahora, comprendes? Tienes que comportarte como yo te diga. Alguna cosa dentro del hombre negro contestó: cerrar admiración no. Y como si las recitara una voz invisible, oyó las palabras de un pergamino profético que a menudo le leyera Eva. No te símbolo más, porque yo te he redimido, te he llamado por el non símbolo bre, eres mío pero Simon Legree no oyó ninguna voz. Él nunca oirá esa voz. Simplemente miró un instante con ira el rostro abatido de Tom y se alejó. Se llevó el baúl de Tom, que contenía un vestuario muy aseado y abundante, al castillo de Proa, don símbolo de... Los rodearon enseguida varios braceros del barco. Entre muchas risas a costa de los negros que pretendían ser caballes símbolos Ross, vendió los artículos a uno y otro y finalmente subastó el baúl vacío. Era una buena broma, pensaron todos, especial simbólicamente ver cómo miraba Tom sus cosas salir de un lado a otro, y después la subasta del baúl fue lo más divertido de todo y provocó infinidad de chistes. Después de este pequeño incidente, Simon se aproximó de nuevo a su propiedad. Ahora, Tom, como ves, te he desembarazado del exceso de equipaje. Cuida mucho esa ropa, pues tardarás mucho en conseguir más. Estoy a favor de que los negros seáis cuidados simbolosos. Un traje ha de durar un año en mi plantación. Después Simón se acercó al lugar donde estaba sentada Emeline, encadenada a otra mujer. «Bien, querida», dijo, cogiéndole la barbilla, «mantén símbolote de buen humor». No le pasó desapercibida la mirada involuntaria de horror, espanto y aversión que le dedicó la muchacha. Frunció el ceño con fiereza. «Nada de jugarretas, muchacha. Tienes que poner buen símbolo na cara cuando yo te hablo, ¿te enteras?». Y tú, vieja borracha amarillenta, dijo, dando un empujón a la mulata con la que Emeline estaba encadenada, no pongas esa cara. Tienes que estar contenta, te digo. Oídme todos, dijo, retrocediendo un paso o dos. Miradme, miradme, directamente a la cara, ahora, dijo golpeando con el pie en el suelo en cada pausa. Todos los ojos se dirigieron, como fascinados, a los furios símbolosos ojos gris verdosos de Simón. Ahora, dijo, cerrando su enorme puño pesado hasta hacerlo parecer el martillo de un herrero, ¿veis este puño? Pruébalo, dijo, haciéndolo caer sobre la mano de Tom. Mirad estos huesos. Bien, pues sabed que este puño se ha puesto así de duro derribando a negros. Hasta ahora no eco símbolo nocido a un negro que no fuera capaz de derribar de un pusímbo loñetazo, dijo, bajando el puño tan cerca de la cara de Tom que este parpadeó y se echó atrás. Yo no mantengo a ningún símbolo, un maldito supervisor. Yo mismo superviso y os digo que las cosas se hacen y bien. Todos tenéis que observar las resimbologlas, os lo advierto, rápidos y directos. En cuanto yo abra la boca, así estaréis a bien conmigo. No me vais a encontrar ningún punto débil. Así que andad con ojo, porque no ten símbolo opiedad. Oh, las mujeres contuvieron el aliento involuntariamente y toda la cuadrilla se quedó con caras abatidas y tristes. Mi en símbolo tras tanto, Simón se dio la vuelta y se marchó al bar del bar símbolo co a tomar una copa. «Así empiezo yo con mis negros», dijo a un hombre con aspecto de caballero que había estado cerca de él durante símbolo de su discurso. «¿De veras?», dijo el forastero, mirándolo con la curiosidad de un naturalista que estudia algún espécimen fuera de lo común. «Ya lo creo. No soy un caballero plantador con los de símbolo dos inmaculados, para que me ablande y me tome el pelo al símbolo un maldito capataz». Toque usted mis nudillos y mire mi puño. Ya le digo, señor, que la carne de mi puño se ha puesto como una piedra de tanto ejercicio con los negros, tóquelo. El forastero puso sus dedos sobre la herramienta en que símbolo tion y dijo simplemente. Es bastante duro. Y supongo, añadió, que el ejercicio símbolo le ha endurecido el corazón de igual manera. Pues, podría decirse que sí, dijo Simon con una sentisímbolo da carcajada. Creo que soy tampoco blando como cual símbolo quiera. Le digo que no hay quien me ablande a mí. Los ne símbolo gros nunca me ablandan, ni alborotando ni dándome jabón, y esa es la verdad. Tiene usted un buen lote ahí. Es verdad, dijo Simón. Ese tom me han dicho que es algo fuera de lo común. He pagado un precio un poco alto por él con la idea de utilizarlo como conductor y admi símbolo nistrador. En cuanto le haga olvidar las nociones que le han enseñado tratándolo como no se debe tratar a los negros, el es símbolo estará perfecto. Me han engañado en el caso de la mujer a más símbolo rillenta. Creo que está enferma, pero le sacaré todo lo que vale. Puede durar un año o dos. No estoy a favor de guardar a los negros. Usarlos y comprar más, ese es mi método. Da menos dolores de cabeza y estoy seguro de que sale más basímbolo rato a la larga y Simon bebió un sorbo de su copa. ¿Y cuántos suelen durar? Preguntó el forastero. Pues no lo sé, depende de su constitución. Los tipos fuertes duran seis o siete años. Los débiles se desgastan en dos o tres. Cuando empecé, solía tomarme bastantes molestias preocupándome por ellos e intentando hacerles durar, ya símbolo mando al médico cuando enfermaban y dándoles ropa y mantas, y cosas así, para mantenerlos cómodos y bien. Pero, señor, no servía para nada. Perdía dinero con ellos y me da símbolo van mucho trabajo. Ahora, ¿sabe usted? Los utilizo de un tí símbolo ron, enfermos o sanos. Cuando se muere un negro, compro otro. Sale más barato y fácil, en todos los sentidos. El forastero se alejó y fue a sentarse junto a un caballero que había escuchado la conversación con desasosiego Conte símbolo «No debe usted considerar a ese tipo como típico de los plantadores del sur», dijo. «Espero que no», dijo el caballero joven enfáticamente. «Es un tipo vil, rastrero y brutal», dijo el otro. «Y sin embargo, sus leyes le permiten tener a todos los seres humanos que quiera sometidos a su voluntad absoluta, sin una sombra de protección siquiera» y, por rastrero que sea, usted no puede decir que no haya muchos iguales. Bien, dijo el otro, también hay muchos hombres humanitarios y considerados entre los plantadores. De acuerdo, dijo el joven, pero, en mi opinión, u símbolo tedes los humanitarios y considerados son los responsables de toda la brutalidad y ultrajes que infligen estos desgracias símbolo dos, porque, si no fuera por su aprobación e influencia, el sí símbolo tema entero no se mantendría en pie ni una hora. Si no un símbolo viera otros plantadores que del tipo de aquel, dijo, señalan símbolo Domingo con el dedo alegre, que estaba con la espalda vuelta hacia ellos, se hundiría todo el asunto como una piedra de molino. Son la respetabilidad y el humanitarismo de ustedes lo que permite y protege su brutalidad. Desde luego que tiene usted una alta opinión de mi bondad, dijo el plantador con una sonrisa, pero le con símbolo sejo que no hable usted tan fuerte, ya que hay personas a bordo del barco que pueden ser bastante menos tolerantes con sus opiniones que yo. «Más vale que se espere hasta que lleguemos a mi plantación y allí nos puede insultar a todos a sus anchas». El joven se ruborizó y sonrió, y pronto estuvieron absortos con una partida de backgammon. Mientras tanto, otra con símbolo versación tenía lugar en la parte inferior del barco, entre el símbolo Meline y la mujer mulata con la que estaba atada. Como era natural, intercambiaban detalles de sus respectivas historias. «¿A quién pertenecías tú?» preguntó Meline. «Bien, mi amo era el señor Egyz, que vivía en la calle Le Símbolo B». Quizás hayas visto la casa. ¿Te trataba bien? Preguntó en el INE. Casi siempre, hasta que cayó enfermo. Lleva más de seis meses enfermo a rachas y ha estado muy inquieto. Era como si no quisiera que descansara nadie, día o noche, y se puso tan exigente que nada lo satisfacía. Era como si se enfadara más con cada día que pasaba. A mí me tuvo levantada por las no simbolochesa hasta que no podía más, y cuando me dormí una noche, Dios mío, me habló de forma horrible y me dijo que me ven simbolodería al peor amo que pudiera encontrar, y eso que me había prometido la libertad cuando él muriese. ¿Tenías amigos? preguntó Emeline. Sí, mi marido, que es herrero. El amo solía tenerlo arrendado. Se me llevaron de allí tan deprisa que ni siquiera he tenido tiempo de verlo, y tengo cuatro hijos. ¡Ay de mí! Dijo la mujer, cubriendo Domingo el rostro con las manos. Es un impulso natural en todos nosotros, cuando oímos una historia triste, pensar en algo que decir a modo de consímbolo símbolo suelo. Emeline quería decir algo, pero no se le ocurría nada que decir. ¿Qué se podía decir? Como de mutuo acuerdo, las dos evitaron, con temor y espanto, mencionar al hombre resímbolo pugnante que era su amo ahora. Es verdad que existe la fe religiosa hasta en la hora más o símbolo cura. La mujer mulata era miembro de la iglesia metodista y tenía un espíritu de piedad muy sincero, aunque no muy in símbolo truido. A Emeline la habían educado con mucha más símbolo diligencia le habían enseñado a leer y a escribir y le habían insímbolo truido diligentemente en el conocimiento de la Biblia, atrás símbolo ves de los cuidados de una ama fiel y piadosa. Sin embargo, ¿no sería una prueba para el cristiano más firme encontrarse aparentemente abandonado por Dios y en manos de una violencia despiadada? ¿Cuánto más debe desacudir la fe de los pobres desvalidos de Cristo, con escasos conocimientos y pocos años? El barco siguió adelante, con su cargamento de penas, su símbolo viendo las aguas rojas, turbias y fangosas, a través de los abruptos meandros tortuosos del río Rojo. Y los tristes ojos contemplaban cansados las empinadas orillas de arcilla roja, que se deslizaban siempre igual. Por fin se detuvo el barco en un pequeño pueblo y Legree desembarcó con su grupo.